de hadas españoles. El enano saltarín. Érase una vez un pequeño reino junto a un oscuro bosque. Se contaban historias de que una presencia demoníaca vivía en el bosque. Aún así, los habitantes del reino vivían felices bajo el sabio reinado del joven rey. Allí vivía un pobre molinero con su hija. Era preciosa y encantadora. El molinero era muy charlatán y tenía la costumbre de exagerar todo lo que decía. El molinero le había tomado el pelo a mucha gente y por eso fueron a quejarse del molinero ante el rey. El rey decidió darle una lección y ordenó que se presentase ante él. Mi querida majestad, gracias por darme el honor de conocerlo. Como no sabe nada acerca de nosotros, le hablaré de mi hija y de mí. Sí, por favor, adelante. Tengo una hija que es la chica más guapa que hay en el mundo, pero además puede convertir la paja en oro hilándola. Ese arte me complace mucho. Si tu hija es tan inteligente como estás diciendo, tráela a mi castillo para que me haga una demostración. Eh, sí, sí, sí, claro que sí, majestad El molinero regresó a casa y le contó todo a su hija Siempre te digo que no cuentes mentiras Papá, ahora estás atrapado en tu propia mentira El padre se quedó sin palabras y avergonzado de sí mismo Se dirigieron al castillo a afrontar aquel desastre Oh, bienvenido, señor molinero Bienvenida, hermosa dama Eres tan guapa como te ha descrito tu padre Espero que conviertas la paja en oro hilándola No perdamos más tiempo Acompañadme El mismísimo rey la acompañó a una habitación llena de paja Y le dio una rueca Ahora ponte a trabajar, y si por la mañana esta paja no se ha convertido en oro, como tu padre ha dicho, ambos seréis ejecutados. Vigilad bien, aseguraos de que no escapa. La pobre hija del molinero no sabía qué hacer. Estaba tan desesperada que empezó a llorar. De repente apareció una luz resplandeciente en la que venía un hombrecillo aterrador. Buenas noches, hija del molinero. ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! Tengo que hilar esa paja para convertirla en oro. Y es imposible, no sé cómo hacerlo. Mm, ¿Y qué me darás si lo llevo por ti? ¡Te daré mi collar! El hombrecillo cogió el collar, se sentó en la rueca y giró, giró, giró. En tres vueltas la bobina estaba llena. Cogió otro montón y giró, giró, giró. En tres vueltas la bobina estaba llena. Y así siguió hasta la mañana. Hiló toda la paja. Y las bobinas eran de oro. Hombrecillo, ¿me dices quién eres? ¿Cómo te llamas? El hombrecillo se rió y desapareció al instante. Al amanecer, el rey llegó y cuando vio el oro se quedó asombrado. ¡Oh, Dios mío! Pensé que el fanfarrón de tu padre me estaba mintiendo. Ahora ve a descansar. Te veré por la noche. La hija del molinero pensó que ahora el rey la recompensaría y la dejaría marcharse a casa. Pero por la tarde, el codicioso rey la acompañó a otra habitación más grande que la anterior, llena de paja. Si valoras tu vida y la de tu padre, debes hilar todo esto en oro esta noche. La hija no sabía qué hacer y empezó a llorar otra vez. Apareció otra vez el hombrecillo en la habitación No llores, niña ¿Qué me darás esta vez si hilo yo toda esta paja? La hija se quedó pensando Y se fijó en el anillo de oro de su mano Lo único valioso que podía ofrecerle Toma este anillo de mi dedo El hombrecillo cogió el anillo y empezó a girar la rueca A la mañana siguiente, la paja estaba convertida en oro reluciente. Muchísimas gracias, hombrecillo. ¿Me dices quién eres, por favor? El hombrecillo se rió y desapareció. El rey entró y estaba exultante ante lo que tenía ante sus ojos. Dios mío, eres un regalo para nuestro reino. No tengo palabras para alabar tu talento. Por favor, ve ahora a dormir. Te veré por la noche. Al anochecer, el rey se reunió con la hija y una vez más la acompañó a una habitación más grande llena de paja. Todo esto debe ser hilado en una sola noche, y si lo consigues, serás mi esposa. No encontraría a nadie mejor en todo el mundo. Nada más dejar a la hija sola, Apareció el hombrecillo por tercera vez. ¿Y qué me darás esta vez si hilo yo la paja en oro? No me queda nada de valor. ¡Vale, vale, no llores! Tendrás que prometerme que me entregarás a tu primer hijo cuando te conviertas en reina. Ella no tenía otra opción que aceptar. Prométeme que no olvidarás la promesa que me haces. Sí. Te lo prometo. El hombrecillo empezó a hilar toda la noche, más rápido que nunca. Toda la paja se convirtió en oro. Cuando terminó todo el trabajo, se rió y desapareció inmediatamente. Por la mañana llegó el rey y encontró todo el trabajo hecho según su deseo. ¡Dios mío! Las pruebas se acabaron. Me casaré contigo mañana mismo. La preciosa hija del molinero se convirtió en reina. Y tras un año trajo un hijo al mundo. Se había olvidado de la promesa hecha al hombrecillo. Un día, cuando estaba sola en su habitación, de repente apareció el hombrecillo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es que has olvidado tu promesa? No, la recuerdo. Pero es que quiero mucho a mi bebé. ¿Puedo pedirte un favor? Hmm... Ahora soy la reina, y puedes pedirme lo que quieras a cambio de mi bebé. Puedo darte lo que me pidas. No, prefiero algo con vida antes que todos los tesoros del mundo. Oh, oh, ¡Hombrecillo! ¡Te lo suplico! Por favor, déjame a mi bebé. Por favor... Al hombrecillo le dio pena y le puso una estricta condición, que averiguara su nombre. Te daré tres días y si cuando termine ese tiempo no adivinas mi nombre, deberás entregarme a tu bebé. Gracias, hombrecillo. Averiguaré tu honorable nombre. Lo averiguaré. ¡Perfecto! Regresaré mañana y lo veremos. La reina pasó toda la noche pensando en todos los nombres que había oído. Al día siguiente envió a un mensajero a averiguar por todo el reino los nombres que pudiesen existir. El hombrecillo regresó. Bueno, ¿ya has averiguado mi nombre? ¿Te llamas Gaspar? <risa> Ese no es mi nombre. ¿Te llamas Melchor? <risa> claro que no. ¿Baltasar? No. <risa> la reina repitió todos los nombres que conocía y leyó toda la lista que le había entregado el mensajero. Pero tras cada nombre que decía, el hombrecillo se reía y le decía bueno, no. ¡Se acabó por hoy! ¡Yo volveré mañana! ¡Prepárate para ello! Al segundo día, la reina envió al mensajero por los reinos vecinos a averiguar los nombres menos comunes y singulares. El hombrecillo regresó por la noche. La reina estaba preparada con su lista. Quizás seas... ¿Rosbif? ¡No me llamo así! ¿Pata de cordero? <risa> ¡Claro que no! ¿Zanquibano? ¡No! <risa> la reina leyó toda la lista, pero tras cada nombre el hombrecillo decía: ¡No! Mañana es el último día, mi reina, y dudo que puedas salvar a tu bebé. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! La reina estaba muy preocupada, pero al tercer día el mensajero le contó algo inusual. No he podido encontrar ningún nombre nuevo, pero cuando estaba atravesando el bosque subía una colina y cerca había una pequeña casa y delante de la casa una hoguera encendida y alrededor de la hoguera bailaba un gracioso hombrecillo y saltaba a la pata coja cantando. Hoy cocino y hago cerveza Pasado el niño de la reina vendrá aquí y, ¡uh! ¡Qué contento estoy! Porque nadie nunca sabrá que me llamo ¡Rampelstiltskin! Oh, ¡Ese es! ¡No sabes lo aliviada que me acabo de quedar! La reina inmediatamente se quitó el collar y se lo regaló al mensajero como recompensa Pasado un rato reapareció el hombrecillo Bueno, reina, dime, ¿cuál es mi nombre? ¿Te llamas Juan? ¡No! ¿Te llamas Enrique? ¡No, no! Entonces quizás te llames Rampelstinskin. Oh, ¡Te lo ha dicho el demonio! ¡Te lo ha dicho el demonio! Estaba tan enfadado que... Después agarró la pierna izquierda con las dos manos con tanta ira que se partió en dos Y así acabó Rampelstinskin Y la reina vivió muy feliz con su hijo y con el rey para siempre